Más de 72.000 jubilados y pensionados recibirán el bono de 5.000 pesos. La medida fue anunciada por el presidente Alberto Fernández y la titular de ANSES, Fernanda Raberta. El bono alcanzará al 83% de jubilados y pensionados y comenzará a pagarse a partir del 2 de agosto. En el aire de Raíces Rock, Paula Lambertini, jefa regional de Conurbano 2, nos contaba lo siguiente. Bueno, en principio hay 72.000 jubilados y pensionados que van a estar uh -huh. alcanzados por este bono que anunció nuestro presidente de la Nación, Alberto Fernández, y nuestra directora ejecutiva, Fernanda Raberta. Eh, como vos sabés, Sergio, a partir uh -huh. de diciembre del año pasado que se ha votado una ley de la nueva fórmula jubilatoria, lo que uh -huh. estamos haciendo es intentando reparar La pérdida en el poder adquisitivo de jubilados y pensionados que significó las políticas implementadas por el expresidente Mauricio Macri con su fórmula jubilatoria que hizo que en el, del 2017 al 2019 jubilados y pensionados pierdan un 20% de su poder adquisitivo. A partir de enero de este año, que está vigente nuestra, formula, nuestra nueva fórmula jubilatoria, hemos tenido en el primer trimestre un incremento del 8,2% eh, en... Eh, los saberes de jubilados y pensionados y luego hemos tenido un segundo incremento de 12,2%, 12,2% que lo que implicó fue que en el semestre se incrementen los ingresos de jubilados y pensionados en un 20%. Ahora bien. Eh, hay un nuevo incremento producto de la fórmula jubilatoria en septiembre, pero lo uh -huh. que evaluamos fue que producto de la inflación, los saberes de jubilados y pensionados, con la sumatoria de la fórmula que fue mejor a si hubiera estado implementada la de Macrismo, uh -huh. aún así que sea mejor, no llegaba a paliar los efectos de la inflación. Informó Joana Vergara, FM Raíces Rock.